Yo creo que, o sea, no he hecho bastantes colaboraciones, hice una sí, colaboración sí. Con, con Nato Siguador hace poco, y, y creo que todas las colaboraciones son en su, o sea, en su medida justa también, y un poco respetando esos parámetros que... Pero son muy bonitas, y muy, la, esa experiencia de conocer a gente y compartir sobre todo con gente que tiene otro punto de vista diferente a la música te hace... te enriquece bastante, ¿no? Entonces sí que confío en, en juntarnos los músicos porque... ...hay que hacer cosas, ¿no? Hay que hacer un we the world... O sea ...en un momento dado, ¿no? Y juntarnos todos y pasar... ...porque más que la canción es el momento, ¿no? Y de juntarse muchas energías que... ...no sé, a mí me encantan los festivales por eso, ¿no? Porque te juntas mm. con gente que tiene un mismo pensamiento... ...y a veces me complica encontrar a gente que tenga ese pensamiento tan cercano, ¿no? Eso es lo que te quería de... preguntar, Miguel, con lo de las colaboraciones... ...¿has encontrado tu, tu compañero de, en la música? Porque tu compañera en, en el negocio, sí, Elvira que es tu mujer, pero en la música, sí. eh, ¿quién, sí, bueno, ¿quién, en, ¿quién te Elvira da...? Elvira también me acompaña, es, es a, ella con sus caras me dice si le gusta la canción o no, entonces a partir de ese momento decidí que era la productora de la canción, porque si no le gusta pone cara de que no le gusta y entonces la canción no va a ir para adelante. Entonces también tiene bastante culpa de <ríe> de que las canciones dan de una manera o de otra, ¿no? la más crítica es ella, o sea no te deja una, ¿no? Y en, y en cuanto a las colaboraciones Perdón. en el panorama musical, ¿con quién con quién tienes más feeling? Pues es lo que te digo, es que al final tenemos una, o sea, da igual la, el estilo de música que hagan, que lo que me he dado cuenta con, a lo largo del tiempo es que todos tenemos un mismo pensamiento, una misma actitud, ¿no? Los que son los que nos gusta la música y llegamos un poco a colaborar, ¿no? Porque seguramente no colaboraré con nadie que no tenga algo que ver conmigo, no por nada, sino porque no me van a llamar o no voy a contar ni iba a pasar, ¿no? Pues mira, Pero mi... todas las cosas mm. que me que no he encontrado por muy dif muy diferentes que fuesen a lo mío, al final me da cuenta de esa actitud, ¿no? Que de una actitud muy muy muy muy genela, de, de amor a lo que hacemos y de, y de agradecimiento a, a poder vivir de lo que nos gusta que es la música. Entonces, no tengo ningún feeling con nadie, o sea acabo haciendo amistad con todo el mundo y tengo, acabo teniendo un grupo de WhatsApp que mantenemos durante mucho tiempo aunque se haya acabado la canción, y nos mandamos tonterías y, y porque también la vida forma parte de eso, ¿no? Que tener, o sea, para mí el WhatsApp me gusta porque tiene mucha WhatsApp, es como ¿no? la palabra propia, el WhatsApp, ¿cuántas WhatsApp? No Yo lo utilizo un poco eso, ¿no? más, utilizo más el WhatsApp que las redes sociales para compartir X cosas y dar opiniones con grupos que tengo diferentes que puedo dar esa opinión y que en otros sitios sería un desastre no esa opinión, porque hay pensamientos para todo, entonces a día de hoy es muy complicado. Y bueno, y lo que te decía, que al final acabo encontrando en todos ellos un, un colega, que aunque sea a la distancia, que incluso hay colaboraciones que aún no he conocido, a la a, por ejemplo al Sule, aún no lo he conocido en persona, hemos colaborado, hemos hecho un vídeo, pero no, nunca lo hemos visto. Eh, esto de la Estamos pandemia tío, a no. distancia a distancia miguel eh, sí. tienes la cualidad de ser muy diplomático ¿eh? no te has mojado de decir prefiero a este la palabra diplomática es que, diplomático es que es verdad o sea no me mojo con nada yo no me voy a mojar a nivel de nada de sí. Además no me va a pillar ¿sabes? a nivel de nada yo me encanta ser comprensivo y, y entender todo el mundo y, y las cosas que no me parecen bien pues esa gente no suele estar cerca de mí, o, pero no por nada, ya te digo ya, que no por pero, no mojarme. Sí, pero te mojas. Es porque, te creo te que moja, la vida Miguel... es más sencilla de, que no, de todo lo que nos estamos montando, entonces... No, desde sí. luego, por eso te iba a decir, te mojas y bien mojado en el Mediterráneo. Miguel, quería... Lo que yo sé hacer es lo que lo que un poco demuestro, ¿no? que es cantar, y bueno, según yo, no que tamo, habrá gente que diga, pues bueno, cantar regular, pero que el, mi sentimiento sí que me permite un poco, y me, yo me río conmigo mismo, y me Y me gusta mojarme, como dices tú, pero en lo que sé mojarme, ¿no? En, sabiendo que tengo una toalla cerca que luego puedo secarme o, o un sol que me caliente y me, y me termine de secar. Miguel, en, eh, yo había escogido para terminar esta entrevista Mediterráneo, pero luego he pensado y digo, no, no puedo ponerle lo de la versión porque creo que ha sacado tres versiones y yo solamente he visto tres en el Spotify y en las redes sociales que es la de Antonio, bueno, pero eh, anoche se ha salido otra que anoche se nos rompió el amor, vaya, pues mira, no he tenido tiempo eh, ya no me da tiempo no, porque paso, porque tengo aquí procuro olvidarte que es eh, Rosalía, creo que también ha hecho una versión de, de esta canción. El procuro hemos puesto hoy Eh, mi sitio desde mi recreo en la canción de Antonio Vega sí, tenía... la de Serrat Mediterráneo que para mí es un testamento vital y la sí. de Procuro Olvidarte la voy a dejar para el final porque sé que esta canción te rompe el corazón y no quiero hacerte llorar, Miguel No, pero bueno, no se me ve en la radio no se ve cuando llora <ríe> Pero se siente, se siente Miguel, muchísimas gracias por hacernos recordar las canciones que tanto, que tanto nos um, dan aliento al alma. Miguel Campeño, un artista gracias, de los pies vosotros. a la cabeza y de matola. Muchas gracias. <risas> la ruta de un pájaro errido. Procuro le'arbei, ya que yo donde no quisiera. Enred en amor sin dana mi fuerza por ver si te olvida. Procuro olvidar Y haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas que día Procuro cansarme Y llega la noche ya apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada que yo no sé lo que haría hay oh, lo que haría porque estuviera porque siguiera conmigo oh, Ay, lo que haría por no sentirme así por no vivir así perdido Procuro olvidarte Y haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Y llega la noche y apenas sin vida Y ver nuestra casa tan sola y callada Que yo no sé lo que haría Ay, lo que haría Porque estuviera Porque siguiera Conmigo Ay, lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdí porque estuvieras tú porque siguieras conmigo que lo que haría por no sentirme así por no vivir así perdido Bien, pues hemos escuchado esas tres versiones, hay una cuarta versión de Miguel Campello que acaba de salir, anoche mismo se nos rompió el amor y esto es noticia porque este cantante ilicitano y artista va a lanzar su nuevo disco con todos mis respetos. Precisamente decimos que abrimos con esto la ronda de noticias. Marga García, buenos días. Muy buenos días, Ros. Porque parece que a algunos portavoces políticos del ayuntamiento le falta el respeto. Sí, como tú dices, pues eh, hablamos de la portavoz de Vox, Aurora Rodil, y es que la sección sindical de comisiones soberanas del ayuntamiento ha denunciado el comportamiento inapropiado de la portavoz Hacia el cuerpo de la policía local y además exige eh, una disculpa pública y bueno o sea, qué pasó que hizo aurora rodil con los agentes de la policía cuando eh, fueron a multarla por creo que porque no lleva el, el carnet porque conducía sin carnet porque bueno tenía el carnet tenía el carnet caducado ah, entonces bueno se acercó sí. la policía y bueno en su atestado refleja que la EV le preguntó a los policías si cobraban algún incentivo y además bueno pues eh, mantuvo durante todo momento dicen una actitud de menosprecio hacia los agentes de la policía local y al mismo tiempo enalteciendo el cuerpo de la policía eh, nacional y, bueno tratándolos ellos dicen como si fueran policías de segunda categoría así que piden ¿Ah? bueno pues que Aurora Rodil Bueno, pues se disculpe, claro. se disculpe públicamente de esta actitud. Ha sentado muy mal esas declaraciones, esas eh, acusaciones que les hizo a los agentes diciendo que si si pagan, si cobran por perseguir a, a una concejal determinada o a, a los concejales o que concretamente les dijo eh, en la nota de prensa que hicieron público los sindicatos pone precisamente Eh, las declaraciones de Aurora Rodil entre entrecomilladas. Sí, bueno, pues eh, sí, lo que dicen es que eh, ni pinchan, bueno, respecto a la policía local, que ni pinchan ni cortan eh, y bueno luego, bueno, desde el sindicato dicen que, bueno, pues que la policía local sirve y protege con orgullo a toda la ciudadanía y, bueno, pues que no puede aceptar este tipo de uh -huh. menosprecio Bien, pues habrá que preguntarle a Aurora que su versión también de los de los hechos pero lo cierto es que es un encuentro desafortunado el que tuvo con los agentes de la policía local a raíz de eh, lo que ha denunciado los sindicatos también tenemos más denuncias eh, desde la, los familiares eh, de las ancianos de las residencias de ancianos eh, hemos empezado este programa con un nuevo brote de COVID y eso es lo que preocupa, ahora me contarás la incidencia y vamos a hablar ya uh -huh. del COVID lamentablemente, pero acaban de denunciar que se ha dado un nuevo brote de COVID en la residencia de Altavix. Una trabajadora eh, dio positivo y un residente también se ha contagiado, con lo que ya de nuevo vuelve esa pesadilla del brote anterior, temen que vuelva esa pesadilla y por eso eh, lo han denunciado y han pedido ya al, a la consellera pues que solucione la grave deficiencia que sufre este centro con una plantilla ya de por sí mermada. Es el déficit de personal es lo que más les preocupa para gestionar este brote, este segundo brote, porque el primero Eh, está denunciado en los juzgados. Eh, aseguran que estuvo mal gestionado y que provocó la muerte de muchos residentes. Prácticamente la mayoría de los residentes eh, se contagiaron y muchos y algunos de ellos murieron en el Hospital General. Marga, esto es una noticia que por desgracia, fíjate, eh, la damos a conocer en el mes que está dedicado a las personas mayores. Por eso, desde ADVAR y desde la plataforma y desde la federación, todas las asociaciones que trabajan por la dignidad de las personas en residencias eh, han escogido de lema eh, este mes de octubre eh, decir que los derechos no pueden caducar por la edad. Ese es el lema de los familiares, de los residentes, de los geriátricos. Esperemos que el modelo de gestión en los geriátricos en este país cambie no solo en la comunidad valenciana. y cambie y no se vuelvan a repetir los episodios de la pandemia y esperemos que este brote no vaya a más que parece que no puede ir a más porque creo que la vacuna el tercer refuerzo ya sí. eh, ya se ha uh -huh. aplicado, se ha suministrado y en cuanto al covid cómo cómo llevamos las cifras del covid si sí, bueno pues eh, como tú dices este brote bueno pues empaña un poco esas eh, buenas cifras que tenemos aquí en la ciudad con la incidencia descendiendo poco a poco cada semana en la última actualización de este viernes bueno pues la incidencia ya baja de esa barrera psicológica del fin de los 50 casos y se sitúa en los 47 por cada 100.000 habitantes después de los nuevos 23 positivos que se han registrado entre el lunes y el miércoles bueno así que esperemos que como tú dices ese brote no vaya más y que la incidencia siga bajando poco a poco ¿Y qué tenemos para hoy? Porque hay mucho en la Plaza de Santa María, ¿siguen los agentes de la Policía Nacional? Sí, bueno, pues en, ya, en nada, en un minuto comienza el acto de los Santos Ángeles Custodios del Cuerpo Nacional de la Policía Nacional, aquí en la Plaza del Congreso Eucarístico, pero como tú dices, bueno, pues no es el único acto, ya que es, bueno, es un viernes muy cargadito, además de la eh, habitual Junta de Gobierno Local, Además, en la UMH es el, la, el acto de apertura oficial del curso académico. Es y a, cierto, que quieres irte y no te dejo. Me voy ya, me voy ya <risas> a el coche me voy corriendo. Y luego esta tarde también se inaugura bueno pues una nueva edición de Elche Street Market en el Paseo de la Estación. Bueno, esa feria con... Food Trucks, bueno, para que bueno, todos los visitantes puedan disfrutar de la gastronomía nacional e internacional. Sí, aquí tenemos una mención que hay que hacerla eh, porque dicen que este fin de semana vuelve al Paseo de la estación Fuc Street Market que es el, eh, comida del mundo en camiones y mucha música en directo. Se ve que hay conciertos y hay ambiente en el Paseo de la Estación durante todo el fin de semana, ¿no, Marga? Sí, durante todo el fin de semana y... también habrá actividades para pequeños y sí. mayores, así que bueno, a disfrutar todo el fin de semana. Eso en el Paseo de la Estación, que volverá a estar ocupado con lo que transitar por el Paseo de la Estación eh, supongo que, que estará cortado al tráfico. Sí, y luego además, bueno el Paseo de la Estación además se acoge también en unos días del 15 al 17 de octubre, pues la décima edición de La Fireta del Camp del, después de, bueno, el parón del año pasado debido a la pandemia, bueno, pues vuelve esta vez en esa décima edición de La Fireta y sin animales. Y según, sin animales, según eh, el equipo de gobierno, no quiere animales en la Fireta. No quiere de, animales el la Fireta del área, Felipe Sánchez ha dicho que no puede uh -huh. haber animales en la Fireta. Sí. Muy bien, pues Marga Eh, a la una volvemos con más noticias porque las hay las hay las hay, hay. <risa> las hay y nada me voy corriendo ese acto pero que no del llegues, curso espero que no llegues tarde por mi culpa bueno, me, perdonas, voy, ¿no? me voy volando Sí, te perdono pero es que no quería eh, privar volando. a los oyentes de, de, de ti marga de tu trabajo eh, a la una volvemos a escucharte Muy y bien. a verte gracias marcao hasta, hasta luego nosotros ahora continuamos y lo hacemos con la crónica deportiva además amarga ha cumplido lo que ha dicho es que se ha ido volando ¿eh? corriendo ahora vamos con nuestro compañero pacoón Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol sigue preparando al milímetro y con detalle el próximo partido de Liga, el que abre el mes de octubre para los mexicanos. Un mes de octubre cargado de encuentros hasta 5 contra rivales directos. Los próximos cuatro, además, los próximos tres partidos, incluidos el del domingo, a la hora de comer. Domingos a las 2 de la tarde, aunque habrá Parón por selecciones el próximo fin de semana. Para el encuentro frente al Celta de Vigo, donde el Elche quiere ofrecerle a la afición blanquiverde su primera victoria. ...en casa frente a un Celta... ...que lleva dos consecutivas... ...dos victorias consecutivas... Eh, ...Faran Escrivá cuenta con 24 jugadores... ...la buena noticia es que... Eh, ...Lucas Boye está entrenando con el grupo... ...y tiene toda la pinta de que al menos entrará... ...en la convocatoria... ...la única la baja es la de Pedro Vigas... ...y en el eh, seno del vestuario... Eh, ...se han analizado los errores... ...que han costado puntos en los últimos tres partidos pero se eh, tiene la máxima confianza de que no van a volver a suceder y que no habrá ni mucho menos miedo escénico ni ningún tipo de desconfianza por lo que ha sucedido ganas de ganar ganas de ofrecerle la primera victoria a la afición blanca y verde como reconoce el defensa central Diego González pues sí, la verdad es que tenemos muchas ganas de de darle una alegría a la afición aquí en casa en nuestro estadio y con nuestra gente que siempre que siempre que siempre apoya y siempre nos da ese, ese impulso que, que muchas veces se agradece y que al jugador le hace falta también. Así que es un, es un bonito partido para salir a, a disputarlo y a, a ir a por los tres puntos. En principio Fran Escrivá se sentará en el banquillo. Lo digo porque pesa. Eh, esa posible sanción, eh, el comité de competición de la Federación Española de Fútbol ha abierto expediente al técnico ilicitano por sus críticas contra el colegiado Muñiz Ruiz tras el partido ante el Villarreal. El entrenador del Elche acusó al árbitro gallego de mala fe tras no expulsar. A Pedraza con segunda amarilla por una entrada de estiempo a Josan, una jugada que por otra parte fue clave en el devenir del encuentro. Vamos a ver eh, si eh, actúan como atenuante las disculpas del técnico dos días después, en la previa del día ante la Real Sociedad. Eh, recordamos que por algo parecido, incluso de menor calado, eh, la temporada pasada al entrenador del Cádiz del le cayeron cuatro partidos a Álvaro Cervera. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias y ya cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica. Sepamos qué tiempo nos espera para este fin de semana, nos lo cuenta Vicente Bordonado. El tiempo, en Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día, comenzamos el mes de octubre y el primer fin de semana estará marcado por cambios y es que llegará un sistema frontal de origen atlántico, de momento durante esta madrugada algún intervalo puntual de nubosidad, temperaturas homogéneas no muy bajas, aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima en torno a los 20 grados, en el sur del Candael se hemos rozado los 18 19 grados, para esta mañana ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad, de viento en calma, por la tarde veremos algo más de nubosidad a partir de las horas centrales del día se activará el viento flojo de sureste y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer máximas que de nuevo en la ciudad van a rondar los 27 grados en buena parte del territorio rozaremos los 28 o 29 grados para mañana sábado tendremos una jornada enmarcada eh, por el ambiente soleado, e intervalos puntuales de nerviosidad, viento en calma por la mañana por la tarde de nuevo se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y en cuanto a las temperaturas eh, máximas que de nuevo alcanzarán los 27 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán hasta los 19 grados, el domingo será una jornada de contrastes eh, con la aproximación de un sistema frontal de origen atlántico, tendremos viento de poniente que hará que suban las temperaturas máximas que van a rondar los 30 grados. El sistema frontal llegará por la tarde-noche, nos va a aportar abundante nubosidad, no esperamos precipitaciones, llegará desgastado y tras el paso del frente atlántico, Ola del mismo nos va a dejar viento puntualmente fuerte de noroeste ya de cara a la noche del domingo madrugada del lunes. Ya de cara al lunes llegará una masa de aire polar marítimo provocando el desplome de las temperaturas máximas que no van a superar los 25 grados. Pues muchas gracias Vicente por estas previsiones, recuerden que durante este fin de semana vuelve al paseo de la estación la Food Street Market, comida del mundo y mucha música en directo. Seguimos con más cuñas publicitarias.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 Pues quedan ya eh, un minuto para llegar a las 11 punto de la mañana. La Glorieta se despide, de hoy recordando que este fin de semana vuelve al paseo de la estación la Food Street Market, la comida del mundo y la música en directo en este evento. Nosotros ponemos el punto final, lo hacemos como siempre, con la música. Y en esta ocasión hemos escogido a Hombres G para desearles que tengan un buen fin de semana, que pasen un buen viernes también, el lunes volvemos. gera intentava volver a sombrei